Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de la revista semanal por Radio Fogón, la comunitaria del hoyo. Esto es Manija de Radio. Hacemos Manija de Radio hoy en controles el amigo José Coligüeque. Hola José, ¿cómo le va? Me parece que no te funciona el... Mientras tanto, voy voy diciendo que luce ya eh, acorde a esta primavera entrante y con un color como para que lo vea y le nos podamos hacer señas. Me encanta, me encanta. Buenísimo. Ahí estamos. Ahí ¿Qué tal? Puede estar decidido, por supuesto. Explotó la primavera, ya está. Explotó ¿no? la primavera. Me faltan <risas> unos días, no, pero no no importa, nos adelantamos. Por suerte, todavía no estamos por streaming y entonces podría yo lucir mis prendas en coloridas. En cualquier momento lo hacemos en Vivo, vamos. ¿eh? En cualquier vamos. momento. Gracias, José, por estar acompañándome hoy. Mi nombre es Sandra Canosa y todos y todas ustedes eh, acompañándonos hasta las 5 de la tarde de hoy jueves y también los sábados que se repite en Manija de Radio a partir de las 4 por Radio Fogón. Nuestras vías de contacto 2944-9172. 88 También te podés comunicar con nosotros, tirarnos información, eh, comunicados, clasificados a través del mail radiofogon.hotmail.com o en nuestro Facebook eh, Radio Américo Fogón. ¿Eh? Américo Fogón en el Facebook y Américo Fogón por el Instagram, que tool. Bueno, les voy a decir lo que vamos a tener hoy en Manija de Radio ya mismísimo. Vamos a estar hablando con David Wenelaf desde Cusamen porque en esa localidad se inauguró recientemente la Biblioteca Popular Cusamen y queremos saber bueno cuáles son las expectativas, cómo fue todo el trámite para que la Biblioteca Popular se haga realidad en Cusamen. También nos vamos a estar comunicando en el próximo segmento nomás con Luciano, docente de la comarca, que nos va a contar acerca de la caravana interescuela, y escuelas, que se está organizando para el próximo 21 de septiembre. Estuvimos hoy en el Bolsón, en la gran manifestación histórica, manifestación nuevamente eh, convocada por todos los vecinos y vecinas de ahogado pero también por la comunidad del Bolsón y de la comarca, porque había mucha gente de acá y de otras localidades comarqueñas, eh, por eh, manifestarnos en contra del proyecto del loteo en ahogado Estuvimos hablando con un vecino de ese paraje, Fabián, y que nos cuente y nos hace un resumen de... Del, mo del motivo por el cual eh, la comunidad del Bolsón y del Mayín se opone a este proyecto. Y, por supuesto, la columna del Invierno Cultural, creo que ya estamos en la última semana, con la agenda de teatro a cargo de nuestra amiga la actriz Romina Georgi. Te recuerdo, si tenés algo para comentarnos, 2944-917-288. Ah, llegó un amigo también, Gonzá, que quiere operar, él quiere operar, no hay caso. 2944-917-288 y nos vamos con el primer tema musical que seleccionamos gracias a un aporte que nos hizo un amigo oyente, historiógrafo de los Beatles, específicamente de John Lennon, porque hoy se cumplen 50 años de Imagine. Así que hoy... Iniciamos Manija de Radio con Imagina de John Lennon. sky. So.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 Estamos en Manija de Radio, estamos tratando de comunicarnos con Luciano, uno de los organizadores de la caravana Interescuela que se está proyectando para el próximo 21 de septiembre con idea de partir desde el paralelo y la ruta en diferentes vehículos. También se proponen paradas artísticas en la que cada escuela haría una intervención Eh, hasta ahora las escuelas que se sumarían son la 109, la 788, la 446 y la 814 este Pero ya nos va a informar más con respecto a, al tema eh, Luciano eh, Que en un ratito nomás nos vamos a estar comunicando Por otro lado también con respecto al tema educativo eh, Desde Atech se eh, comunica que el día 21 de octubre se llevarán adelante las elecciones de ese gremio donde se renovarán la conducción provincial, la conducción regional y los congresales provinciales y etcétera. El padrón regional se encuentra disponible desde el lunes 6 en la sede del Lago Pueblo para consulta y para solicitar cambio de mesa de votación con fecha límite del 17 de septiembre. Seguramente seguirán recibiendo información de las diferentes listas que tendrán representación en el ámbito provincial y el regional. Eh, con respecto a un homenaje a la compañera Graciela Araujo el sábado, Día del Maestro a las 11 horas van se va a llevar adelante el bautismo de la nueva sede de Atech del Lago pueblo que se construyó entre 2019 y 2020 se va a honrar en ese acto a la compañera Graciela Araujo, fallecida en octubre del año pasado nombrando el salón de usos múltiples en su memoria, Graciela en su último tiempo se desempeñaba como secretaria Secretaria Académica en el Instituto Superior de Formación Docente 813, docente muy querida en las escuelas de la zona, recordada por todos y eh, destacada hacedora cultural, generadora en el ámbito sindical de encuentros como peñas, capacitaciones y charlas que siempre lle llevaremos en nuestros corazones seguramente. Se convoca por otro lado a todas las agrupaciones y organizaciones culturales, políticas, sindicales y militantes, a las escuelas, a las supervisiones escolares medios de comunicación y toda aquella organización o persona que se sienta convocado, convocada, convocada y hacer llegar la adhesión a este acto a través de atechnoroeste.gmail.com a estar presente en un acto muy breve en la sede sindical a quien se sienta convocado este este sábado 11 de septiembre a las 11 horas en la sede de sindical de Lago pueblo va a ser un acto muy breve, se dirán unas palabras, se cantará, bailará y tendremos micrófono abierto para quien quiera quiera recordar a Graciela Araujo, por supuesto, con todos los cuidados, distanciamiento y hay que concurrir con barbijo y conservar todas las medidas de seguridad. de, de seguridad sí. Esto con respecto al ámbito eh, gremial de, de Atec. Ahora vamos a poner una cortinita musical y vamos a ver si eh, podemos comunicarnos con Luciano. Muy bien, sí, ya logramos comunicarnos con Luciano, docente de la comarca y uno de los organizadores de la caravana interescuela. Hola Luciano, buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes, muchas gracias por la comunicación No, por favor, bueno, soy docente estamos todos en la misma desde hace años Ajá. acá en Chubut Así que nos interesa y también nos interesa compartir y comunicar a nuestros colegas y a, y a, a los estudiantes y a toda la comunidad en general no ¿Qué, ¿Qué es lo que se está programando para el 21 de septiembre? Tengo entendido así es sí mira eh, nosotros nos juntamos este en asamblea eh, varias instituciones jóvenes eh, y comunidades educativas me estoy refiriendo a las familias también uh -huh. y planteamos la posibilidad de que 21 de septiembre eh, realicemos una caravana este eh, que es el, nuestro eje que sea interescuelas. me parece que los pedidos son varios más que nada el tema del transporte escolar de, de poder este que aumente las partidas de comedor que son muy insuficientes y el tema de la infraestructura escolar que está terrible en, en todas las instituciones vos siendo docente lo sabrás y una semana la recorrida por las escuelas primarias y o secundarias de acá de la zona e inclusive terciarios eh, todas tienen alguna falencia, alguna problemática en, en específico Acá, por ejemplo, en la 109 tenemos baños que, que están saturados, que, que requieren este, arreglos, tenemos este goteras eh, y eso sumado a riesgo eléctrico porque, bueno, el agua que ingresan los techos produce este, estos problemas. Eh, y, bueno, promesas de refacciones que siempre son promesas y nunca son cumplidas, ¿no? Uh -huh. Hoy, por ejemplo, gracias a la, a, a, a la presión que ejercen las familias, a a, a esto, a esto a esta posibilidad de aparecer en los medios, como el tuyo este, nos permitió que por lo menos acerquen un atmosférico y pudieran despejar, despejar este, las, los pozos ciegos de alguno de los baños hecho que con los que estábamos bastante preocupados porque estaba sumado al hecho de la presencialidad ¿no? claro y si te imaginarás que sin contar con todos los baños es un problema la presencialidad completa uh -huh. más allá de la pandemia digamos más allá de la pandemia tener esas uh -huh. condiciones sanitarias este no tienen nada que ver con el cuidado de la salud de, de los estudiantes y las estudiantes y, y de los docentes ¿no? y, y de todo el personal y <risa> Claro, sí, sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho, por ejemplo, también se vería este repercute en nuestra propia salud como trabajadores y trabajadoras de la institución, porque también tenemos que el derecho de, de contar un ambiente sano, que es este eh, el propicio como para que nosotros y nosotras podamos este, estar cómodos en la institución y poder trabajar con los chicos y chicas, como ellas y ellos se lo merecen, ¿no? Porque se trata de los derechos que, que ellos tienen como sujetos de derecho y Que, que son muy importantes y que bueno eh, queremos defender eh, a raíz de esto sí. se nos ocurría una especie de caravana y poder ir co coordinando este con distintas instituciones se nos ocurrió el 21 de septiembre porque casi siempre el 21 de septiembre es asueto en la provincia y es este un espacio en el que podemos tantos terciarios, secundarios como primarias eh, y bueno, por supuesto cualquier institución que se quiera acercar inclusive hay, hay compañeros y compañeras del CESAC que también dijeron eh, que tenían muchas ganas de acercarse y poder sumarse lo que pensábamos era una especie de caravana que pueda partir de aquí de la 109 acercarnos hacia la rotonda de radar pasar por las escuelas la 132 la 717 eh, ir este ahí sumando actividades artísticas en cada lugar que, que podamos parar y y después acercarnos hacia la plaza de los antiguos pobladores ahí en el hoyo ah, y ahí acá. confluir con todos Claro, confluir con todas las escuelas, porque también nos comentan de la zona de Cuyamen, de la zona de Maitén, que ellos también, eh, los compañeros y compañeras, quisieran este, coincidir de alguna forma con, con nosotros, ¿no? Y poder este sumar esta caravana que nosotros, que, que partiría desde aquí este, a la que partiría desde la zona de Cuyamen y, y la zona de Puyén así que nos parecía muy interesante porque inclusive hace unas semanas este, coincidimos acá por lo menos compañeros y compañeras de la 109 en la zona de la rotonda de, de Radal Este, para brindar nuestro apoyo a la Escuela 58, la del Cohigüe, que realmente sin es de transporte escolar en, no tienen posibilidad de presencialidad porque lo, los puntos están muy alejados de los alumnos y alumnas que vayan a concurrir a la escuela. Así que para ellos y para ellas es muy preocupante. Uh -huh. eh, ¿Cómo se, se están reuniendo? Hoy tienen algún tipo de reunión, me parece, según leí. hoy a las Sí, así es. Hoy a las 17 siete horas, nos estamos juntando acá en la 109 yo estoy acá, uh -huh. este, y para charlar y tratar de coordinar esto justamente que te estaba, que te estaba comentando. Es Bien. nuestra segunda reunión eh, eh, organizativa. El viernes pasado tuvimos una donde decidimos esta estructura que te, que te estoy comentando ahora del recorrido y de esa esa posibilidad de coincidir eh, todos y todas ahí en, en, en la presa de los antiguos eh, pobladores. Perfecto. Hoy nos acercaríamos para ver qué, qué, qué posibilidades se pueden dar con esto. 17 horas este, en la... De un punto... Sí. En la escuela 109, sí, sí Lo que te quería consultar era si tienen algún grupo eh, donde se puedan com comunicar, o sea, los interesados, o los que quieran saber, eh, otra otro otro día de reunión, eh, cómo, cómo se están organizando M para seguir difundiéndolo Nosotros en, en general hacemos, creo que quizás la información te llegó por medio de un flyer que nosotros confeccionamos y que viralizamos. Ajá. este Si no, en todo caso, pueden establecer el contacto conmigo. Si querés puedo dar en mi número de teléfono como para que aquel eh, aquella que quiera este comunicarse conmigo yo le puedo pasar la información. Si es en, en el caso de que hoy, casi seguramente, se plantee otra reunión organizativa claro. para ir este eh, limando las, eh, la, eh, las cuestiones, no los acuerdos que podemos llegar para tener quieres te que diga mi teléfono si me... vos si vos querés dale dale, dale decilo Sí, no hay ningún problema. Eh, mi nombre es Luciano, soy docente de la 109 y mi teléfono es 2944-101107. Perfecto. Lo repito, 2944-101107. Aquel, aquel, aquella que quiera comunicarse conmigo y me diga realmente, Luciano, mira soy vecino, vecina, soy comunidad educativa, soy este docente... Me dice y en todo caso yo este puedo sumarlo quizás a un grupo de WhatsApp donde podemos este intercambiar distintas cosas y bueno, pasarle por supuesto toda la información con la que, que seguro hoy vamos a, a, a contar con, con, con, con más fuerza, no digamos a partir de la organización que tengamos el día de hoy. Perfecto, Luciano. Muchas gracias y mucha fuerza también en esta. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y te agradezco muchísimo. Es siempre muy importante que Radio Fogón o los medios este, puedan este, eh, dar cuenta de lo que está pasando en la provincia, que ya son, como vos dijiste, varios años de, de lucha contra este gobierno que nos violenta una y otra vez. Totalmente. Un abrazo. Muchas gracias, Sandra. Chao, hasta luego. Hablábamos con Luciano, docente de la comarca, quien nos comentaba acerca de esta caravana interescuela que se está proyectando para el próximo 21 de septiembre. Se reúnen hoy a las 17 horas en la Escuela 109. Si no llegás a ir, si no podés ir, pero te interesa participar de la organización de esta caravana, el teléfono de Luciano que aportó es 2944-101107 cerramos este segmento de información educativa con un tema de Paralamas Track Track No pasa el tiempo al menos para mí Primi E lança os seus olhares sobre eu e você yeah, yeah. Venha todo mundo, a rádio e a tv Venha o comissario, anjos do céu também Todos querem algo, sangue ou não sei o que Todo o universo, nada lhes dá mais prazer Bom Vejo todos portos não há onde atracar. Já não existe laço, alguém vou encontrar. Estamos acercando a las 4 de la tarde y estamos eh, en breve, nos vamos a comunicar con David Wenelaf desde Cusamen para que nos cuente acerca de la inauguración de la biblioteca popular de esa localidad. En un ratito nomás nos estamos comunicando, vio cómo es la cuestión de los teléfonos. Ahí me llaman. Música No merezcas Ojalá tuviera la energía que hay en vos Como lo habíamos anunciado, ya estamos en contacto telefónico con David Wenelap desde Kusamen por la inauguración de la Biblioteca Popular PEWU. Así se llama, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola, David. Sí, P.U. P.U. P.U. Tiempo de Brote. Ay, qué lindo nombre, me encanta. Bueno, contanos un poco cómo, cómo nace esta biblioteca. Bueno, eh, Sandra, muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Eh, el, el proyecto de la Biblioteca Popular eh, nace en mis años de estudios en, en la ciudad de Comodo, Rivadio, donde tuve la oportunidad de Bueno, de conocer a mucha gente y entre ellos también a, a, a Pablo Troncoso, quien hoy es un gran amigo, uh -huh. que, que había fundado también una biblioteca popular eh, cuando cuando era joven, sigue siendo joven mi amigo. Ah, bueno, bueno solo... mira si te escucha. Sí, pero es que nos, nos va a escuchar, me parece. Sí. <ríe> eh, eh, Él, eh, así que bueno, él le infundió un poco esta idea en, en mí Y yo también desde desde muy chico fui muy aficionado a la lectura Así que se conjugaron un poco todas estas cosas Tuve la oportunidad de estar trabajando en la biblioteca eh, pública de Comodo Rivadavia, una biblioteca enorme Que está en, en, en la costa, ahí del mar uh -huh. La biblioteca hermosa Y eh, hace tres años que yo vuelvo a mi pueblo, a custamen, Y bueno caminando hablando con, con los jóvenes viendo las la, la escasas posibilidades y oportunidades que por ahí se le presentarán los niños a los adolescentes a los jóvenes en términos de, de eh, en términos culturales primero y, y también en, en el acercamiento anual ¿no? al conocimiento que de la biblioteca se puede dar desde otro lugar no como una institución una asociación civil En el caso de la Biblioteca Popular, que eh, trabaja y hace su trabajo por fuera de, del establecimiento educativo, que, que por ahí a los chicos le tienen un poquito de, de recelo, ¿no? Sí, sí, como que es una un acercamiento que, que tienen los, los más chicos hacia la, la literatura u otras a, a, actividades culturales que no se logra a través de la escuela. Exacto, eso decimos nosotros eh, que, que por ahí el acercamiento y, y, y el, las formas de trabajar también son distintas las claro. asociaciones civiles, en el caso de la biblioteca también son son autónomas son dirigidas y sostenidas fundamentalmente por sus socios, en este caso tenemos la oportunidad de ser en, en mayoría somos jóvenes en los que estamos llevando adelante la, la iniciativa y bueno como bien decís vos por intermedio de, de distintos talleres también ir siempre eh, fomentando eh, el hábito de la lectura en los niños, también en, en las nuevas generaciones, ¿no? como uh -huh. cómo se les denomina actualmente. Y eh, David, vos, por ejemplo, que eh, es, surge de vos esta idea a través de un contacto que tuviste en Comodoro, que te incentivó, te estimuló, volviste a Cusamen, pero ¿cómo cómo recordás tu, tu infancia, justamente tu más primaria juventud en el acercamiento a, a la literatura y a la, y a la lectura sin tener una biblioteca en Cusamen ¿cómo fue? Eh, sí, justamente ¿no? también todos todos estos pensamientos que, que nos llevan a, a valorar este espacio, yo no recuerdo eh, primero desde lo, el sistema educativo, desde la escuela primaria o secundaria tal y como la conocemos Eh, no no recuerdo haber sido motivado haber tenido un acercamiento a, a la literatura o, o o al conocimiento, ¿no? Porque el acercamiento a los libros también equivale a acercarse al conocimiento. No no es por por criticar o por desmerecer el sistema educativo, no, no. pero en mi experiencia personal, digamos, yo, yo no lo tuve. Claro. Yo comienzo a leer en en, en mi hogar, recuerdo, eh, por curiosidad personal también uh -huh. y después sí siempre me, me eh, estuve en las bibliotecas yo recuerdo por ejemplo en la en la la secundaria la hice en la localidad de maién porque no teníamos secundaria todavía cuando yo terminé la primaria y recuerdo estar solo en la biblioteca por las mañanas uh -huh. <ríe> Mi, mis compañeros lo, los chicos de de, de la secundaria eh, en su mayoría no no no, no recurrían a la, a las bibliotecas entonces también el espacio se, se piensa desde este lado, ¿no? Desde no contar con un lugar así, eh, en mi infancia y en las de otros también, y en eh, valorar eh, el espacio para los niños en la actualidad. Hoy hemos recibido, eh, muy contentos estamos desde que iniciamos, desde que podamos, pudimos comenzar a hacer algunas instanterías. Siempre recibimos a, a los niños por algún otro motivo, eh, sobrinos, espantos, eh, otras personas que venían con niños siempre, desde el inicio tuvo, tuvo la presencia de niños en el lugar que, que actualmente estamos ocupando Qué bueno, eh, aparte muy importante que salga también desde jóvenes ¿no? que uno piensa que los jóvenes ya pueden estar en otra y no haciendo bibliotecas populares pero sin embargo esto esto demuestra que, que se sigue gestionando desde la juventud espacios como estos y además por lo que estuve viendo en las redes fue muy bien recibido por la comunidad de Kusam en una biblioteca popular Sí, la verdad que estamos muy agradecidos eh, de, del acompañamiento de la comunidad eh, en, asociándose o acercándose eh, estamos teniendo bastante acompañamiento desde afuera también, mucho acompañamiento a, a la iniciativa y, y como bien decimos hay mucha gente también que, que se sorprende no por eh, por, por la iniciativa y, y por estar siendo llevada adelante netamente por eh, joven uh -huh. contame, contame acerca de del de edilicio, ¿dónde está funcionando? Eh, ¿Cómo consiguieron algún espacio? Eh, ¿Quiénes están colaborando con ustedes o con la Biblioteca Popular, PEGÚ, Tiempo de Brotes? Actualmente estamos funcionando en, en un local que alquila el ATEC noroeste, uh -huh. el gremio de, de educación, Eh, bueno ellos están alquilando este lugar hace aproximadamente dos años y, y este año nosotros eh, en contacto con ellos pudimos solicitar el lugar para la biblioteca no tuvieron problema en en el ya que ellos todavía no eh, no tienen un trabajo aceitado acá eh, eh, así que bueno nos no, nos pudieron pasar el lugar que ellos están ocupando eh actualmente se, se ocupan en, entre los dos no un poquito con el gremio. Eh, cuando vienen, y eh, pero actualmente administrado y con las puertas abiertas todas las semanas desde la biblioteca. Bien. Eh, ¿Qué días están funcionando? Sí. Nosotros, eh, bueno, acá se escucha eh, Radio Fogón, se escucha eh, por el dial, acá en, en en el hoyo, pero a través de, de internet en radiofogón.blogspot.com también a través de la app de Red Enfoques, que es la red de radios comunitarias y Manija de Radio está saliendo por eh, la radio Petú de la comunitaria del Maitén los lunes a las 16 y entonces está bueno que conozcamos, a ver si en algún momento podemos ir a visitarlos, a ver los horarios y, y bueno y conocerla. Sí, bueno Un saludo enorme entonces a toda la audiencia y, bueno Estamos eh, trabajando de lunes a viernes De 8.30 a 13 por la mañana uh -huh. Y de 15 a 19 por la tarde Actualmente estamos brindando el servicio de, de infección y fotocopiado Un servicio que, que también era muy necesario en nuestra comunidad Y también estamos ofreciendo material bibliográfico Para que se puedan llevar eh, a casa a todos aquellos que, que se han asociado Eh, y bueno, ya eh, con miras a abrir un taller eh, de arte que, que vamos a abrir eh, dentro de, de, de acá una semana y también estamos con una iniciativa, eh, te comento de paso muy pero muy importante para octubre va a ser la primera edición de la Feria de Artesanos Productores y Emprendedores Tiempo de Brote estamos en 2021 que bueno la idea es poder De abrir este espacio, poder sostenerlo en el tiempo, poder darnos a conocer como institución también, claro eh, así que estamos muy contentos de, de esta iniciativa que se va a desarrollar en, aquí en Cusamen, en la plaza, el día 9 de octubre, así que les está todos invitados a artesanos, productores, emprendedores de, de la zona. Bien, ¿tienen una página de en alguna red ustedes, como para que también ahí hagan contacto? Actualmente tenemos una página en el Facebook, eh, la única que tenemos, eh, Biblioteca Popular PU. Uh -huh. Este, eh, se escribe P E W -Y, -Y, y la U con los palitos, no me acuerdo cómo se llama. La diéresis. Eh <ríe> bueno, estamos eh, actualmente funcionando por ahí por el, por el Facebook, Y bueno, también tenemos el número de contacto. Bueno, ¿eh, ¿querés pasarlos a los números de contacto o, o, o directamente que se comuniquen con el Facebook? Sí, con el Facebook o al, al teléfono, al, puedo pasar al teléfono mío Dale eh, Al número de 46 97 74 a vivo 46-97-74 7-4, ahí está David bueno, David, un gusto haber hablado con vos, un gusto también tener una nueva biblioteca popular acá en nuestra en nuestra región, en Cusamen, bienvenida, Pegú Tiempos de Brotes, y para el 9 de octubre vamos a estar atentos a ver con respecto a este evento eh, que están organizando, ¿te parece? Así lo podemos bueno, podemos hacer, algún, algún contacto, alguna transmisión, algo vamos a ver que puede llegar a salir, o por lo menos difundirlo, ¿eh? Sí, buenísimo. Muchísimas gracias a vos por el contacto y un saludo a todos. Todo Dale, un abrazo, suerte. Un abrazo, chau, chau, chau. Paso por Manija de Radio, la Biblioteca Popular de Kusamenpegut tiempos de brotes eh, con su representante eh, David Wenelaf. Estamos haciendo este recorrido porque eh, eh, septiembre, además, es el mes de las bibliotecas populares. y Así que el jueves que viene estaremos eh, charlando con eh, algún representante o alguna representante bibliotecario bibliotecaria de alguna biblioteca popular de nuestra querida comarca. Y ahora vamos con un tema musical que habíamos elegido justamente José <risa> no lo tengo anotado uno de ahí de la comarca ¿Eh? de Cholo Barriga, ahí El cerquita Cholo... de Cusame sí. ¿sí? Eh, así que vamos a escuchar un temita ahí del Cholo Barriga, un maitenero me encanta, vamos. gracias Paso suspirando al viento Y entro en tus ojos tu pelo pasó suspirando el viento Y entro en tus ojos tu pelo Casi sin ver me sentiste Allí en tu boca mi beso Casi sin ver me sentiste Allí en tu boca mi beso Mi beso trajo otros besos Y hasta quedar sin aliento Mi beso trajo otros besos Y hasta quedar sin aliento Mi boca sintió en tu boca Todo el calor de tu cuerpo Mi boca sintió en tu boca Todo el calor de tu cuerpo Aquel septiembre cuando en la orilla del lago no olvides aquel septiembre cuando en la orilla del lago al tiempo de despedirnos tu cuerpo estaba temblando al tiempo de despedirnos tu cuerpo estaba temblando primavera septiembre duerme su sueño tarda nuestra primavera septiembre duerme su sueño he de volver a encontrarte siempre después del invierno he de volver a encontrarte siempre después del inviernono sentirte en el aire volver a beber tu aliento quiero sentirte en el aire volver a beber tu aliento para respirar tu aroma con la tibieza del cuerpo para respirar tu aroma con la tibieza del cuerpo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 Seguimos en nuestra revista semanal, te recordamos nuestras vías de contacto 2944917288. También durante la semana nos podés escribir a radiofogon@hotmail.com. A continuación vamos a compartir eh, un testimonio de uno de los vecinos eh, que estaban hoy formando parte de la manifestación eh, en contra del proyecto de urbanización en Machine Art ahogado eh, en el bolsón fue esto y fue durante la marcha que se hizo desde la Plaza Pagano hasta Municipalidad para entregar una nota solicitando este que se anule este proyecto y después de ahí los vecinos y las vecinas continuaron su marcha para hacer lo mismo en la dirección de Bosques Trabajeros. Eh, de la provincia de Río Negro. Eh, vamos a compartir lo que nos decía, lo que nos contaba el vecino Fabián. Estamos en la manifestación contra el loteo en Mallín Ovado. Bueno, estamos en comunicación charlando con un vecino de Mallín. ¿Qué tal? Bien, buenos días. ¿Tu nombre cómo Fabián? es? Fabián. Bueno, contanos qué te trae a, acá la manifestación, qué nos podés contar a la gente del hoyo con respecto a este proyecto de urbanización en Mayín. Bueno, es una vieja lucha, pero siempre presente, porque quieren eh, lotear en las urgentes del de, de agua, en, en las bases del cerro Cácero. Perito Moreno, en la Pampa de Luden, eh, tienen un loteo con varias otras eh, servicios, le dicen ellos, y cosas más, y bueno, y los vecinos a eso desde hace más de 10 años que nos oponemos, y hay... Eh, un innovar, hay un montón de cosas, pero esta gente se mueve con mucha impunidad y con muchos contactos políticos y bueno y a pesar de que no tendrían que estar haciendo nada, están haciendo trabajos, están volteando árboles, complicidad de varias instituciones, bosques, la municipalidad, en definitiva siguen. ...con uh -huh. este viejo este, este proyecto de loteo uh -huh. y bueno... ¿Y, ¿Y en, qué los, en qué los perjudicaría? ¿Qué es lo que plantea de la, de la gente de Mallín... ...si este loteo se llevara a cabo? ¿En qué quedan perjudicados ustedes concretamente? En un montón de cosas, uh -huh. la primera y fundamental es en el estilo de vida... ...que elegimos la gente que vive en Mallín, uh -huh. que es sobre todo rural... Eh, ...por un lado y en lo concreto, aparte más concreto que eso... ...eh, en el agua... ...eh, desde el momento que lotean allá arriba... ...casi 800 metros de altura... ...eh, donde surge el agua... ...que luego viene bajando hacia acá... ...eh, quitarían las, las urgentes del agua... ...porque harían grandes movimientos de terreno y todo eso... ...y luego, eh, los, los desechos... ...eh, las aguas negras y demás cosas... Eh, el, la poca agua que quedaría aún bajando sería agua totalmente contaminada Sobre todo teniendo en cuenta estos momentos que a nivel global hay una crisis hídrica usar estos recursos para un loteo eh, es totalmente incoherente e insensato ¿no? eh, Sí, seguramente, aparte Eh, con todo lo que se invertiría ahí se podría hacer eh, soluciones habitacionales para los barrios carenciados no sé si les preocupa algo de eso lo que pasa es que atrás de esto hay una cosa vieja que es que dicen que el esquino es sustentable si no hacen el loteo y ese es un eh, viejo caballito de batalla de samasa y toda la empresa laderas eh, para justificar el negocio inmobiliario y eh, no es verdad en eh, En tantas partes del mundo las pistas de esquí se mantienen de otra manera y no necesariamente tienen que hacer loteos. Uh -huh. Escuché en conferencia de prensa que ayer el ministro de producción eh, de Río Negro eh, comentó que en realidad se está interpretando mal lo que se aprobó en legislatura que tiene que ver con un cambio en el plan de manejo del suelo y no cambio en el uso de... ...del suelo, que ustedes están enterados de estas declaraciones... ...y qué, qué podrían responderle, por qué desconfían de eso. No, bueno, yo personalmente ah. eh, no estoy enterado ah. de estas declaraciones... Y, ...y bueno, y lo que yo pienso es que muchas veces se hacen jueguitos de palabras... Ah. ...para ocultar las verdaderas intenciones. Eh, está claro que en, en todo Mallín, no solo allá arriba sino en todo Mallín hay un proyecto de, de transformarlo, de hacerlo un lugar, un gran country. Eh, naturalmente a eso también la gente que está acá se opone, eh, porque no ese es ese el estilo de vida que hemos elegido. ¿Cuánto hace que vivís vos en Mallín? Yo vivo desde el 2007 en Mallín y vengo acá desde 95 que conozco este lugar, que vengo todos los años. Muchas gracias. Suelta en la lucha. Todos los manifestantes con la misma opinión, con el mismo temor y, y, en, y en la misma lucha, con la misma convicción. Recordamos que eh, esto se da a 10 años de una aprobación simu, similar que fue impugnada judicialmente, que el gobierno... Eh, provincial de Río Negro, aprobó una urbanización en alta montaña protegida por la Ley Nacional de Bosque Nativo, que rechaza buena parte de la población local. Eh, el ministro de Producción y Agroindustria aprobó la semana pasada el loteo de 320 fracciones de laderas del perito moreno Sociedad Anónima. Proyecto ubicado a 26 kilómetros al noroeste del de Bolsón, que está próximo a la estancia Lago Escondido de Joseph Lewitt y otros predios codiciados por la especulación inmobiliaria. Fernando Malaspina, secretario de producción a cargo de la Unidad Ejecutora Provincial de Aplicación de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos, aprobó el cambio del uso del suelo para emplazar una villa turística que supone apertura de caminos internos, loteo, construcción de obras de infraestructura estructura de uso común y edificios. El 8 de junio ingresó formalmente la última versión del proyecto llamado Desarrollo Integral del Cerro Perito Moreno Villa Turística aprobado por resolución el 23 de agosto. Eh, desde sus orígenes, que fue en 2011, este proyecto es rechazado por amplios sectores de la sociedad, ya que afectan a sientes de agua dulce y producirá un alto impacto sobre la ladera del cerro. Esto era lo que nos comentaba y eh, el vecino fabián de machinogado en, en durante la marcha estuvimos en el momento también eh, en el momento en que se hizo la entrega de la nota y después cuando se recibió la copia de la nota firmada pero bueno como po podemos pasar ese pequeño audio para que se refleje lo que se vivía en ese en esos momentos que nos cuentes qué pasó recién para comentar en a decir... tengo que, hacer? Tengo que hacer fotocopia Para poderles entregar recibido. Dale, te esperamos. Nos inspiran, sí, vale, por favor. ¿No tenés vos, Felipe? No, no, eran todos originales. ¿No, ¿No lo tenés? Bueno. Hacé hacé la que te esperamos. Dale. Dale. Perfecto. Los originales de la nota de la municipalidad con todas las firmas. Y le entregamos también un tercio de fotocopi fotocopiado de las firmas que están en el no al loteo en la organización Change Org. Gracias. Hola, sí, quería saber quién es, ah, qué le No, quién yo soy Amílsa, la vendedora de vínculos a instituciones y todo. Y bueno, estoy está comparando la gente del Mallena, juntar firma también y esas cosas, porque yo también siempre presento los reclamos del pueblo, las inquietudes del pueblo a la municipalidad, al del consejo deliberante. Pero bueno, acá la gente del Mallena está entregando los originales le tienen que hacer tienen que dar la constancia como recibido. Bien. Tienen que llevarse la la constancia como firmaban que ustedes entregaron todos los todo reclamos que hicieron. Muchas gracias. Porque si no uno la rompe y la quema y no es así, tienen que guardarse El, el comprobante que usted le entregaron. Gracias. Al día vinieron a hacer el reclamo y se lo tienen que entregar sellado su Estamos esperando ese trámite. Bueno, le agradezco mucho. Lo mismo se realizó más tarde eh, cuando se llegó en caravana y en marcha con tres cuadras de, de gente de personas eh, hacia la eh, secretaría de bosques de, de río negro en bolsón lo que vamos a vamos a cerrar este segmento dedicado a la defensa de, de de Mayín ahogado a la defensa de la comarca también en parte, ¿no? Por eso había mucha gente de, de otros pueblos. Este... Vamos a escuchar eh, un, un audio que extraje de un video del año 2016, que fue cuando empezó esta lucha, este en el que lo enmarca y le da un contexto eh, histórico y también su fundamentación eh, a, por los negocios que hay detrás de, de este loteo. Esto es lo que nos comentaban. En los años 90 llega a la zona del Bolsón, en la región cordillerana al norte de la Patagonia, el inglés Joel Lewis, quien compra campos aledaños al lago escondido. Este lago es parte de una cuenca hídrica que nace en la cordillera y que se une a los lagos Cuarto, Soberanía y Montes formando una reserva muy grande de agua dulce. Lindando con su propiedad se encuentra la conocida Pampa de Luden, una extensa planicie que funciona como esponja natural que abastece a los arroyos y vertientes que vuelcan sus aguas hacia el sur, hacia el valle de Mallín Ahogado y El Bolsón, y hacia el norte, hacia el valle del El Foyel y El Manso. Siendo fuente y divisoria de aguas, el lugar es una zona ambientalmente muy sensible. Allí baja desde las altas cumbres el arroyo pedregoso, del cual desde hace 30 años se alimenta un canal cementado que bordea la pampa de Luden, llevando parte de sus aguas hacia el sur, a la zona rural de Mallino-Hogado. En el año 2010, con la expectativa de generar un desarrollo más ambicioso del centro de esquí Perito Moreno, se llama a licitación pública. Entonces aparecen dos empresas gemelas, Laderas del Paralelo 42 y Laderas del Perito Moreno. Una obteniendo la concesión del centro de esquí y la otra pretendiendo hacer un loteo de 1.072 parcelas, daño a la Pampa de Luden. ¿Qué pasaría con el agua del mallín ahogado? La intención era hacer un loteo que vinculara al centro de esquí, lo cual hubiera puesto en peligro el equilibrio natural de toda esta zona, afectada por tres niveles de protección ambiental, reserva municipal, reserva provincial y reserva internacional. Frente a la amenaza de este loteo, la movilización popular, en forma de marchas, vigilias y protesta, logra en 2013 la sentencia judicial de no innovar, la cual continúa en vigencia. Esta situación hizo que el desarrollo del centro de esquí se frenara, argumentando las empresas que sin el desarrollo del loteo no se podía avanzar con los trabajos programados. Hoy, el accionar del gobierno permite que haya máquinas viales y camiones haciendo movimientos de tierra, canteras nuevas, autorizadas con irregularidades. Por otro lado, en el 2010, el magnate Lewis agrega a su invasión estatal otro gran negocio. La Ley Provincial 4615 le otorga a su empresa Patagonia Energía la concesión del uso de agua del río escondido para alimentar una central hidroeléctrica y luego vender la energía al interconectado nacional. La citada ley establecía un plazo de cinco años para la finalización de la obra, como así también la traza del cableado y la construcción de una estación transformadora en los repollos. Pero ahora, sorpresivamente, y con el plazo vencido, están realizando el cableado por Mallín Ahogado y Costa del Río Azul, conectando directamente con la usina del Bolsón y bordeando la pampa de Ludem, frente al pretendido loteo y proyecto de aeropuerto. Casualmente, estos trabajos comienzan luego de que el presidente Macri visitara la estancia del inglés. La incertidumbre y la sorpresa de los vecinos es total. Ante tanta irregularidad manifiesta, entre los privados y el Estado Nacional, Provincial y Municipal, atentando contra el medio ambiente y a espaldas de la comunidad, es que decimos, este es un problema de todos, Infórmate, participá, luchá por tus derechos y por la protección de nuestra naturaleza. El agua es vida, si organizamos donde hay agua, sonamos.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 Recordamos que el audio que acabamos de escuchar es extraído de un video de YouTube que se llama ¿Por qué el loteo de Pampa de Luden? que fue eh, subido en 2016, justo en el momento eh, de, de mayor auge de la, de la lucha ¿no? en, eh, en, en nuestra zona. este Me pareció importante transmitirlo nuevamente porque le da un marco histórico y, y nos da muestras de cómo la, la historia se repite y de que por qué hay que volver a salir a las calles para poder frenar este loteo. Eh, ¿Tenés algo ahí vos para comentar también, sí. José? Sí, eh, quería comentar esto de lo que, que llegó por todos los WhatsApp, uh -huh. sí pero por ahí nos enteraron o por ahí nos animaron porque no sé cómo es. Esto de Change Or, sí. que es eh, una juntada de firmas, pero virtual. Es, son firmas sí. porque nos piden los datos y se piden los correos electrónicos y valen como firma. En un momento se pedían 5.000, y en este momento, eh, en este exacto, preciso momento, 19.921 firmas. Esto eh, habla a las claras de que la gran mayoría de la población de la comarca le dicen no al loteo, y a veces hay como, lo decías vos recién, como que, bueno, pero es Bolsón, no, somos de la comarca. Claro. Sí, somos comarca, y vienen por todo, y hacen allá y hacen acá, la... La idea sería estar unidos, como siempre, en defensa del agua. Totalmente. ¿sí? Como hacemos para defender también lo que es Gastre, lo que es en la megaminería. Ah, no nos toca. No, sí, nos toca a todos y tocan a personas, nos tocan absolutamente a todos. Así que, bueno, si no les llegó el WhatsApp, change, ¿sí? change, con g, punto or, sí. o r y ahí se puede pueden buscar. ¿Qué esta... dicen? ¿Firmar por eh, contra loteo de Pampa? Dice así. Paren el loteo Paren. en la Pampa de Luden, el Bolsón. Perfecto, ¿Sí? ahí hay que y buscar. Ahí, e, ingresan sus datos, su correo electrónico y ya estaría, ya es una firma más que ayudaría a visibilizar un poco más eh, toda esta situación que por muchos años... Sí este, Y está hay una foto en esa página donde seguramente estuvimos hace 10 años y con una movilización increíble sí. para lo que era la Comarca Andina en esos momentos eh, hablando de más de 10.000 personas oponiéndose a este loteo que se detuvo un tiempo y ahora volvieron con todo. Uh -huh. Bien, gracias, José. Vamos a una cortinita y nos relajamos un poco ya en la segunda en la última mitad de Manija de Radio vamos a estar con Invierno Cultural a cargo de Romi Giorgi. Cortina es casi todo sulky Por suerte Porque a mí me encanta No sé a ustedes Querido público Pero bueno Sulky está re bueno, De Gustavo Cerati Me encantan esos bombos Bueno, ahora sí Invierno cultural A cargo de mi amiga La actriz Romina Georgi Hola, Romy Hola, Sandri Hola a toda la audiencia De Radio Fogón ¿Cómo estás? Muy bien, bueno. contarles que este cine no tenemos sistema cultural por la veda electoral Ah, claro eh, Porque las funciones son a partir de las 8 o 9 de mm. la noche Pero sí vamos a tener actividad en teatro casero Porque las funciones van a ser a las 17 y a las 18.30 Así que llegamos justito, justito Y eh, en esta oportunidad vamos a estar presentando La vida terrenal del dramaturgo argentino Santiago Loza la actuación de Jorgelina Jorge paravano y la dirección de Darío Levín. Jorgelina, para los que no conocen, nos visitan desde Bariloche. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Río Negro como docente y licenciada en, en teatro y también es eh, integrante de la Compañía Teatral Baco de Bariloche y delegada cultural de Argentores en la zona. A ella le estuvimos preguntando ¿Qué significa haber estrenado La Vida Terrenal en estos momentos de pandemia? Y ahí lo escuchamos en este audio Ahí vamos Audio 1 de Romy <ríe> Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Lina <ríe> Y yo hago el, el papel de Irene En La Vida Terrenal Un texto de Santiago Loza eh, Bueno, esta, este trabajo tan hermoso Que, que cobró vida ante el público fue estrenado en julio bajo la dirección de darío leví y, y con la insistencia de Arabinda juárez eh, desde que desde que lo estrenamos la verdad que la sensación eh, hermosa era de que de que la gente en principio tenía que ver la vida terrenal para volver a encontrarse con la presencialidad para volver a encontrarse con el teatro cara a cara con, con las emociones en vivo y en directo eso es lo más lindo eh, es un, es un texto hermoso que el, eh, que te lleva a recorrer eh, diferentes estados la propuesta íntima ¿no? de, de esta obra hace que uno tenga ese contacto con la gente con el, con el público espectador eh, muy cercano entonces eh, siempre siempre cuidando los protocolos las distancias y todos los cuidados que aún hoy debemos tener en cuenta pero así todo eh, hay miradas que no mienten y mm, irene nos cuenta incluso relatos de su vida terrenal eh, muy muy sensibles entonces para mí lo hermoso de, de ver esta obra es este eso es como abrir el corazón a lo, a lo que irene nos nos viene a contar ella tuvo otro cuerpo un cuerpo no terrenal Y bueno, eso hace que, que uno ya entre en el mundo de Irene de otra manera, ¿no? ¿Cuándo no nos sentimos una vez, este, alguna vez, todos de, de otro planeta? Entonces, yo creo que, que lo lindo de este material es eso, ¿no? Es volver a, a sentir un montón de, de cosas. cuando no nos sentimos en otro planeta? ¿Cuándo? Oh, ¿Quién no? <risas> ¿Quién no? Bueno, con Irene nos vamos a sentir Se van a sentir muchas identificades Así uh -huh. que realmente es, es muy recomendable esta obra Tuve la oportunidad de verla La voy a volver a ver, por supuesto, este sábado Es una obra maravillosa Con una, una actuación increíble Increíble de Jorgelina tiene una voz una escenografía bueno en fin se van a encontrar con una obra prima hermosa y contarles que en todo proceso creativo de una obra es lo más difícil ¿no? la primer parte donde cada grupo cada persona lo vive de forma diferente donde pasas del vértigo a la seguridad, de la frustración a la alegría, porque bueno, una vez que uno estrena una obra, después ya pasamos a otra cosa, a otros a otras instancias. Y no podía dejar de preguntarle a Jorgelina cómo fue el proceso creativo de la vida terrenal, y ahí ella nos va a contar. El proceso, la verdad que, que fue muy lindo, ¿no? Eh agotador por momentos nosotros eh, comenzamos con Darío con Arabinda antes de la pandemia incluso allá en el 2020 y, y bueno eh, tuvimos un par de encuentros y enseguida este, nos vimos imposibilitados de viajar, así que bueno, eso fue todo un desafío que hoy por hoy la verdad que estoy contenta eh, chocha, <ríe> diría la tía de haber podido estrenar esta obra tan hermosa Eh, tuvimos muchos encuentros por Zoom, tuvimos eh, propuestas de, de filmación de videítos de Irene. Irene fue pasando por, por muchas personificaciones, por muchos estados. Eh, fue lindo investigarla, eso, filmándose, eh, ensayamos en, en, en casas. Entonces era todo muy eh, hasta restringido, ¿no? Por momentos Entonces, la verdad que fue un proceso que, que en cierto punto nos costó, pero que por suerte logramos sostener. Yo creo que había ganas de seguir haciendo teatro más allá de la pandemia y eso fue lo que lo que más perduró y, y lo más lindo y lo que lo hace eh, muy genuino a la hora de, de hacer esta obra hoy en día, que eso, fue como gestado con mucho amor. Así que los invito a que la vayan a ver muy contenta de, de estar en Teatro Casero ¿no? como la cuna también, de donde surgió este personaje de Irene, los primeros ensayos fueron en Puelo y, y bueno, y el preestreno también fue allá mismo en Teatro Casero así que bueno la verdad que yo estoy feliz de, de estar hoy acá con, con Darío Aravinda, bueno Julieta Contiza que está en la comunicación también, Virginia Salamida que hizo la, las fotos y el diseño eh, un grupo la verdad muy lindo, Liliana Durso y, y Nacho Regueiro que estuvieron ahí en bueno, el vestuario, en la escenografía son este, cosas muy simples con las que trabaja Irene Y, y muy bien pensadas y trabajadas este de manera muy prolija también. Muy bien, escuchábamos entonces lo que siente ella durante el proceso creativo. Sí, sí, totalmente, es maravillosa esa instancia donde, bueno, después del estreno ya arrancamos con otra instancia no de la obra, donde ya se pulió... ...se sabe bien la letra... ...tenemos todo bien en marcha... ...todo estructurado... ...y después en las funciones pasan cosas distintas... ...cada vez, ¿no? Mm -hmm. ...que eso es lo lindo del teatro... ...poder modificarnos con el público... ...poder modificarnos los que trabajamos... ...con otras personas de nuestros compañeros... ...y bueno ya ahí es otra instancia, pero el proceso creativo es maravilloso. Así que este sábado no se pierdan la vida terrenal, dos funciones a las 17 y a las 18.30, el valor de la entrada es de 600 pesos y tenés que reservar al 2944 1009 66, y la semana que viene por supuesto que van a haber novedades del invierno cultural, porque seguimos no paramos con el invierno cultural. Claro, porque todavía no terminó el invierno yo ya, como que acá ya se vino de naranja granjas fluo, uno vestido este tenemos flores que van saliendo y ya para nosotros ya estamos en primavera, pero no, seguimos en invierno. Totalmente son las ganas igual, ¿eh? pero ya se viene ya se viene. ya se <risas> viene Romy nos reencontramos entonces el jueves que viene por supuesto, muchas gracias por el espacio como siempre y un muy buen fin de semana para todos y para todas. Igualmente, un beso La agenda teatral para este fin de semana entonces con la vida terrenal de Teatro Casero a cargo de Romina Giorgi. Y ahora sí, vamos a un temita eh, musical para relajarnos y ya entramos en el último segmento de Manija de Radio. lo que pasó musicalmente fue el potentísimo y bolsonerísimo Mangangáez, o Comarquísimo porque creo que también hay integrantes de la banda que son de, de, de pueblo así que es de acá de la comarca no solo de Bolsón ¿eh? bueno, Mangangáez, me encanta y si sí, seguimos hablando de gente de la comarca, de artistas de la comarca, vamos con la agenda para este fin de semana, este domingo 12, Héctor Ledo y Daniel Tornero Prezi presentan Radionautas, donde vas a tener po música, poesía, historias, vinilos, radios. Y este domingo específicamente va a estar DJ kio en vivo. Así que, ojo, ¿eh? Reservas para Tinta Arte Bar 294-4123-880. 294-4123. 23 880 radionautas y tenemos un audio que nos envió el compañero Daniel Tornero que nos cuenta y nos da una poesía alrededor de este evento un radionauta es básicamente un enfermo y más que eso un caso perdido intratable Un radionauta es alguien que se empeña en escuchar cuando la sordera es norma. Es casi casi algo así como un telegrafista. Un oficio en vías de extinción y por eso mismo. Un maravilloso milagro de entre casa en alpargatas tomando mate. Un radionauta es a la fuerza alguien con paciencia. Con mucha paciencia alguien que sabe lo que es esperar sin desesperar esperar contra toda esperanza y rebobinar un cassette y cortar un audio o sintonizar horda corta un radionauta es un tripulante del éter a veces almirante a veces náufrago siempre curioso siempre en marcha siempre valiente un radionauta es un cocinero también de tasca o cinco estrellas lo que sea menester alguien que hace magia con apenas cuatro ingredientes voz, música efectos y silencio y con eso alimenta a cientos a miles o a dos o a tres o a vos o a mí alimenta y sacia la sede de un radionauta a la vez que abre nuevos apetitos y despierta una sed infinita. Un radionauta es un unicornio azul, no sirve para nada y es imprescindible. Radio Nautas, entonces este domingo 12 a las 21.30 en Tinta Arte Bar con Héctor Ledo y Daniel tornera Pinta hermoso, pinta mágico, ¿no? Bien, eh, estamos despidiéndonos de ustedes, también los quería invitar a, a, a un conversatorio que se está organizando desde eh, la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Hoy se va a hacer la segunda parte del conversatorio eh, Comunicación y Defensa del Agua, en donde van a estar eh, participando diferentes eh, radios eh, comunitarias de... Eh, De, por ejemplo tenemos New Radio La Montonera de Hachal San Juan eh, Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz Mendoza eh, Radio Comunitaria Sudaca de Trelew eh, Radio Alas, van a estar presentes justamente Daniel Tornero y Valeria Velocerkovsky y el del colectivo La Tinta de Córdoba y por supuesto, por supuesto. va a estar presente Radio Fogón Estaba eh, mirando eh, el flyer eh, eh. y te salteaba y digo, ¿Qué nos lo vas a decir? No, sí. vamos a estar presentes, sí, Radio Fogón también va a estar presente eh, hoy a las 18.30 a, a partir de las 18 ¡Ay! En un ratito, bueno eh, me tengo que ir. Decime cómo tengo que hacer yo, estoy interesado sí. en escuchar en ver esto. Esto Ajá. es vía streaming. Sí, es vía streaming. Tienen que entrar al canal de YouTube Campaña en Defensa del Agua. Bien. Y ahí seguramente saldrán vivo, pero eh, eh, lo mismo va a quedar sí. grabado y después va a quedar dentro del canal Campaña en Defensa del Agua. Bien, recordamos, ah, hoy sí. ahora en ratito, a las sí. 6 de la tarde. A las 6 de la sí, tarde. Arranca por YouTube Campaña en Defensa del Agua. Facebook campaña de defensa de agua sí. también en Twitter el agua para la vida exactamente muy bien muchas gracias cumpa por agregar eh, datos importantes bueno este ha sido un gusto estar nuevamente un nuevo jueves con todos y todas ustedes les recordamos que manija de radio se repite los sábados a las 16 así también como que les recordamos que hoy a las 21 horas tenemos maldito rock En vivo. En vivo, con Lucas Colihueque y Martín Levis, y que también, Maldito Rock, se repite eh, por Radio Fogol el sábado a las 21 horas. Muchas gracias, José. Bien. No, de nada Me agarraste. Me agarraste Estaba por darle play al tema que va a cerrar Sí, pero este... antes te tengo que saludar Es el protocloro Es el protocloro radial de los radionautas ¿Eh? Sí. Tri tripulante del éter Me encanta es Radionauta es un tripulante del éter Ahí estamos, Bien. tripulándola como podemos Y nos despedimos de todos ustedes Con... Nos reencontramos el jueves sí, Agua de Bomba Estéreo ah, Agua de Bomba Estéreo que no lo pusimos hoy Después del, del tema de De machine chau gracias tierra Jaaire